El próximo viernes se inaugura en Crevillante, en Alicante, el centro joven Juan Antonio Cebrián. Con el alcalde de esta localidad de Crevillante, estamos esta noche en la Rosa de los Vientos, César Augusto Asencio. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas. Quedan muy pocos días, eh. queda tan solo cinco días y el viernes se inaugura ese centro espectacular, ¿eh? Sí, bueno, inauguramos oficialmente el centro con el presidente de la comunidad eh, hace unos 10 días y el 1 de febrero hicimos la apertura para que el centro tuviera ya movimiento. Pero, en fin, ahora vamos a hacer la inauguración más íntima, más propia, eh, de carácter cultural, con todo el tema ya propio de Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tiene ese centro y qué ofrece a la gente de Cribillente? Bueno, pues es un centro de quinientos metros cuadrados, eh, una planta sótano, planta baja y tres en altura y también el, el, el exterior, la cubierta, eh, también va a ser utilizable en verano. Y bueno, es un centro para los jóvenes, es un centro hasta los 35 años, para infantiles, adolescentes eh, y algo ya mayores, pero hasta 35 años. Y es una oferta amplia pues, eh, de eh, cultura, de actividades, de lectura, de estudio. Tiene espacios para los jóvenes, para poder eh, orquestas juveniles eh, tocar, hacer sus maquetas de música en salas insonorizadas hay espacios para el juego del ajedrez, eh, para la escuela municipal de ajedrez, en fin, muy amplio, hay un salón de actos, hay salas diáfanas de eh, estudios, hasta las dos de la madrugada en épocas de exámenes, hasta la una en épocas que no son de exámenes, de lunes a domingo, en fin, un centro muy amplio con una amplia demanda ya. ...está siendo un éxito en estos momentos increviente el tiempo que lleva abierto. Además tenéis muchos eh, talleres que son gratis. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes han pasado ya por el centro? Bueno, eh, han pasado padres también que han acompañado a sus hijos, algunos son de menor edad... ...pero van ya por las siete mil personas eh, desde que hemos aperturado... ...y bueno, eh, hay momentos en que hay más presencia porque hay más talleres... Eh, bueno, talleres hay de todo tipo Hay de idiomas, hay talleres de danza Distintas edades Y, y bueno, pues los estudiantes están encontrando unos espacios de estudio eh, Hay hasta 280 plazas que pueden estar estudiando en un momento determinado Universitarios, sobre todo universitarios Pero también pues eh, alumnos de secundaria, de institutos La gente hace ambiente, van allí, se ven que otros estudian, eh, hacen sus eh, grupos y, y la verdad es que está siendo un éxito los padres. Están muy contentos de ver que sus hijos tienen un punto ahora pues de reunión, de estudio, fin si saben dónde están y están también muy contentos. ¿Y qué comenta la gente, los jóvenes? ¿Qué, qué impresiones estáis recogiendo del, del centro en el tiempo que lleva abierto? Eh, pues en el tiempo que lleva abierto por un lado comentarios del de nombre del centro, que no sabían por qué tenía ese nombre o quién era la persona que representaba con ese nombre el centro y que es Juan Antonio lógicamente, pero en fin, la gente va conociendo ahora más eh, su figura y por otro lado propiamente pues el centro se ha ganado esa, es esa expectativa que tenía desde fuera, que no sabía muy bien la gente que había ahí, un edificio grande en fin, que habrá, que habrá bueno, pues la gente ya sabe lo que hay ...y la gente pues está muy contenta... ...ha habido también proyecciones de cine... ...porque el salón de actos permite una proyección muy buena... con una sala de, de, de minicine, ¿no?... Eh, y, ...y la gente pues está muy satisfecha... ...la verdad es que está muy satisfecha... ...y va a ir a más, porque... ...en fin, estamos aún en el comienzo... ...es mejorable, se pueden ampliar los talleres... ...va a haber más talleres a lo largo del año hay bastantes talleres eh, de todo tipo, manipulador de alimentos, eh, hay temas de formación para los jóvenes, aparte está por pues, los espacios de información para ellos, viajes, pues temas de becas En fin, es un todo integrado que, que tiene en los jóvenes el objetivo y los jóvenes pues van a notar también que van a poder ir moldeando las ofertas, porque también eh, hablaba con el concejal de Juventud, con Rafael Candela, y bueno, pues está pasando encuestas a los muchachos en cada tipo de actividad para ver si les ha gustado, de las que se están ofreciendo cuáles les gusta más, qué cambios habría que introducir, si hay que añadir algo, y por lo tanto digamos que es un centro interactivo el que estamos haciendo, o sea, está Estamos proyectando actividades, pero al mismo tiempo estamos recibiendo sugerencias y se irán incorporando a medida que, bueno, pues el centro vaya rodando. Bueno, nosotros el día 13, ¿verdad, Bruno? Vamos a, a intentar también que la gente que tiene esas dudas sobre el nombre, pues que conozcan más la figura de Juan Antonio Cebrián. Haremos allí esa inauguración más íntima, como comentabas. Habrá muchísimos compañeros que se desplazarán para, para allí. Y, bueno, y oyentes, oyentes que también van a estar allí visitando esa sala Cebrián, visitando esas salas que tenéis en el centro, que son muchas. Y, y bueno, y vamos a, a tener también una inauguración estupenda en el monumento, la azotea, y una, y una guinda muy especial con nuestros amigos de, de Mago de Oz, que harán allí también una interpretación y si es posible también con José Alberto Aznar que estábamos antes escuchando la, la composición de Zebrius que, sí, sí. que, que él hizo Sí, bueno, y también estará la consejera del gobierno valenciano ¿eh? Eh, que nos va a acompañar también, Asunción Sánchez Aplana Eh, eh de Bienestar Social... ...de la Generalitat Valenciana... ...nos va a acompañar también... ...por tanto estuvo el presidente eh, Alberto Fabra... ...en el momento de la inauguración institucional... ...pero en esta reinauguración... ...por decirlo así... Eh, ...estará la consejera del Gobierno Valenciano... ...que también nos va a acompañar. ¿Y qué podemos decir para que se animen a ello... ...todos los oyentes que tenemos... ...para que se acerquen ese viernes a quervillente? Pues tenemos mucha ilusión de que... Eh, ...oyentes de eh, La Rosa de los Vientos... Eh, de que seguidores pues de Juan Antonio Cebrián eh, de lectores pues de todos los que estáis ahí desde eh, comenzando por ti Bruno o siguiendo pues eh, por Fernando Rueda eh, continuando pues con otros compañeros que han estado en la rosa eh, de los vientos pues como Carlos Canales eh, como eh, en fin tantos y tantos eh, otros bueno pues van a estar también allí y van a poder ...estar pues viéndolo a los que han ido conformando la, la rosa de los vientos durante todos estos años y personas que de alguna manera están imbuidos de un espíritu de cultura, de búsqueda y conocimiento, eh, de aprender eh, cosas nuevas, de conocer la verdad de las cosas y bueno pues todo eso de alguna manera ha tenido una simiente, una semilla en Juan Antonio Cebrián, y por eso fue el motivo por el que eh, desde el ayuntamiento pues trasladé esa inquietud y el hecho de que el ayuntamiento pues decidiera adoptar esa denominación para el centro especialmente porque siendo un centro que va orientado a los jóvenes ...pues eh, creo que la biografía de Juan Antonio... ...es un ejemplo de superación... ...de un joven con un problema de pérdida de visión... ...en un momento determinado, muy joven... ...y ante esa disyuntiva de una persona hundirse... ...o sublimarse ante las dificultades... ...y fructificar, pues en un ejemplo de trabajo... ...de esfuerzo, eh, de creatividad... Pues fue lo segundo, ¿no? Y eso creo que es un ejemplo mmm, que debe de ser conocido y que es un ejemplo que para los jóvenes es importante y, por lo tanto, bueno, pues creo que eso es lo que esperamos de ese viernes, acompañado pues, pues, con los tiempos actuales, en claves actuales, personas hablan en la actualidad. Y con su proyección y con su actividad, yo creo que va a ser muy interesante que puedan venir muchos de los seguidores del programa de La Rosa de los Vientos, de aquellos que leen libros, artículos de vuestras revistas... En fin, Luis Callejo, pues otra persona que también va a estar, eh, no sé, Silva, eh, Luis Silva, ganador de uno de los premios nuestros, aquí que promocionamos el, el Premio de Investigación Histórica Juan Antonio Cebrián, que también estamos apoyando desde el Ayuntamiento de Crevient. No sé, pues todos los que puedan venir pues van a poder tocar en carne y hueso a personas que os siguen en las ondas o en las hojas de las revistas o de los libros. Eh, es siempre interesante conocer a las personas eh, como son en el momento presente ¿no? y, y estando cerca de ellas. Y además esa convocatoria de todos los oyentes y seguidores que puedan estar la, la extendemos también a todos los jóvenes de allí de Crevillente, eh, de todos institutos, universidades que suelen visitar el centro, pues que también se ha que en ese día, que lo que tú comentas, que nos conozcan de cerca, que hagan las preguntas que, que quieran y, y que tengan interés y además que también desde la Asociación Cultural Nuestra, Juan Antonio Cebrián, pues vamos a, a colaborar con actividades en el centro y haremos eh, cosas puntuales y bonitas para que, que la gente siga siga teniendo su interés y vayamos interactuando, por un lado nosotros desde el programa y vosotros desde, desde el centro y con la ayuda de, del Ayuntamiento siempre. Así que Bueno, ese día 13, que queda ya muy poquito, quedan pocos días y todo será, empezará la convocatoria a las 19.45. Allí estaremos un poco recibiendo con las eh, puertas abiertas, eh, celebrando el Día Cebrián. Y yo creo que va a ser un, un día para recordar, un día para recordar y para y para estar todos ahí juntos. Así es, eh, yo estoy con mucha ilusión también, eh, esperando ese día, porque espero mucho ese día 13, este próximo viernes espero mucho y creo que va a ser una jornada ilusionante eh, por parte de todos ahí César Augusto Asencio alcalde de Quervillente, muchas gracias por estar con nosotros un abrazo igualmente, muchas abrazo gracias a vosotros. adiós